La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Seguimos enredando las mañanas y nos vamos a la sección La Voz Obrera de la mano de Gustavo Cedrón. ¿Cómo te va, Gus? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días un repaso de los asuntos sindicales laborales de los trabajadores, ¿no? De de todo lo sí, que pasa. Sí, sí. De de ese de ese tipo de de agenda que bueno, sí, todo se mezcla, todo podemos hablar de esto y hablar a la vez de todo lo que venían comentando. Eh Pero Hay una noticia que es la central, ¿no? Claro, hablando de las centrales, es la noticia central está está movida, eh la verdad que bastante sorprendente, no no había ningún antecedente de que eh de repente la la CTA separada ya hace 27, 28 años de la CGT eh pidiera volver a entrar. Así que vamos a ver de qué se trata este este pedido. Hay muchos análisis que hacer porque no es tan simple como lo están mostrando los medios como que la CTA quiere entrar a la CGT. Pero en realidad la CTA de Goyaz Hay que ver, claro, porque hay varias CTA, hay varias CGT, hay muchas internas que habría que ir analizando para ver de qué se trata esta esta esta nueva movida de una parte de las de las CTA. Podríamos empezar por eso, de describir de qué se trata cada una de estas centrales, por empezar para conocer eh, más o menos el mapa sin dictar, Claro, tal, hay que conocer el mapa para ver que no es tan simple como decir la CTA quiere entrar a la CGT claro. y quedarse callado. Eh, la CTA nace allá por el por el 92 y básicamente trata de abarcar Eh lo que es el sector público, la mayoría de los sindicatos que adhieren a la CTA se trata de empleados estatales de los diferentes distritos. Uh -huh. Eh incorpora algo nuevo que es la afiliación directa, uno puede estar afiliado a la CTA sin tener ninguna otra central, sin estar afiliado a una central, a, una, a un, sindicato un sindicato de base, de estoy afiliado a la CTA, algo muy nuevo y también eh por el la política que tiene la CGT de no tener en cuenta a los desocupados, desocupadas, eh o sea, arréglense como puedan y haya por los 90 como que viene a aunar todas esas circunstancias con el derrotero del tiempo eh fueron también habiendo fracturas dentro de la CTA, hoy contamos con 3 CTA, la de Hugo Yasky, que es la central, la CTA de los trabajadores le llaman Eh, en este caso Jaque es de de Cetera, abarca la cuestión docente, los sindicatos docentes de todo el país. Está la de Micheli, que en este último tiempo estuvo muy alineada, en realidad si uno ve Jaque y ve a Micheli al lado, esa es la central eh de Argentina, la autónoma, perdón, la, la CTE autónoma. autónoma. Ellos están más del lado de ATE, de los trabajadores de del Estado en general, del Estado en general. Y esta última se rompió otra vez hace poco y salió la autónoma Perón que es por la calle Perón, aparte de que son todos peronistas, que es la que maneja Ricardo Peidró y donde está Cachorro Godoy, básicamente tiene Ate Buenos Aires, que con Ate Buenos Aires, al tener una provincia tan grande, tiene mucho mucha gente. Uh -huh. En en cuanto a la CGT, bueno, esa es más es más larga la la historia, eh nace allá por el 1930, y ya en 1935 ya se estaba rompiendo, o sea que <ríe> podemos analizar a lo largo de la historia muchas rupturas de la CGT, uno no lo puede analizar como una central que eh tenga una unanimidad de de posiciones, más allá de que tiene toda una tendencia peronista, hay adentro hay mucha competencia. Hay mucha plata en juego y hay también mucha mucha competencia. Tenés varias internas. Tenés el Masa adentro, hay varias líneas. Tenés el Masa que es el Movimiento de Acción Sindical Argentino, tenés después Moyano Hormo lo que es la CAT, que son todos los sindicatos del transporte y eso tiene mucho peso a la hora de hacer paros generales, por ejemplo, para el transporte, para el país y eh, en este último tiempo han armado lo que es el frente sindical por el modelo nacional, uh -huh. por un alineamiento que hay a la, a la a la lista Fernández Fernández, que es donde ha trabajado en los últimos tiempos, que son las movilizaciones que hemos visto, algunos paros que no ha llamado la CGT, pero sí eh parte de la CGT que es Moyano, Palazo, toda esa línea más las 2 CTA han estado movilizados en estos últimos años dentro de lo que podían. A tener a a, a Moyano de ese lado podían más o menos hacer un paro dentro de todo significativo, pero bueno, eh también está es mata ya dentro que son los los metalúrgicos. Eh tenemos que en primer lugar decir que las los sindicatos eh en general se bancan por sí mismos y las centrales están funcionando más como un órgano político que como un órgano sindical por el el tipo de movimiento que tienen. ¿Hacia dónde van o cómo se comportan si se unen, se si fracturan tiene más que ver con una historia política? de uh -huh. la posición de los dirigentes en ese sentido, más que como una cuestión de movimiento de las bases o si las bases se quieren juntar o no. En este caso, el primero lo primero que tenemos que señalar es que la CGT de Chasqui y todo lo que está alineado ahí no le preguntó a nadie a la hora de decir queremos entrar a la CGT. Yo supongo que por la línea de la, del sindicalismo docente debe haber mucha gente que no quiera entrar a la CGT, no te, no siente la necesidad y no Ahora en noticias que es, la última una de las últimas noticias decía que hubo en especie de voto unánime de la CTA para unirse al CGT, eso es lo que se publicaron en un medio. Eso meses. eso uno lo lee, pero después claro. no, no es así, o sea, es unánime la línea quinerista eh, dentro de la CTA apoyada por la línea quinerista dentro de la CGT. En sí. realidad esto es una alianza por la poner encima, por la cúpula de los sindicatos alineados a la lista Fernández Fernández. Es eso, es eso, eso debería haber sido el titular, pero el titular es otro, CTA claro. adentro de las CTT. Eh esto se realizó en un acto, estuvo Fernández ahí, estuvo Magario, estuvieron los Moyano, Palazo, estuvo el candidato por la NU del Frente de Todos, así que fue eh, bastante Máximo Kirchner, me parece, ¿no? Máximo Kirchner fue un acto bastante político más que más que sindical, obviamente ahí levantaron todos la mano, andar decirle que no en ese acto es muy... Claro. <ríe> Aparte de un bochorno es medio complicado, pero bueno. Eh y después ahora hay que ver, una vez que se da el paso por parte de la línea K dentro de la CTA eh cómo bien empiezan a reaccionar los demás las demás fichas dentro de este amplio panorama que son todas las facciones dentro de la CGT y todas las facciones dentro de la dentro de la CTA. Este el primero uno de los que opinó fue Palazo, que bueno, viene de conseguir un un aumento del 20% llegando a un 50% anual, un bono de 50.000 pesos y un salario mínimo de 60.000 pesos. La verdad que los bancarios han han soportado bien el, el el ajuste. Dice que dice Palazo que quiere un bloque de los que se opusieron a Macri, quiere armar una especie de bloque. Para eso quiere juntar a los que estaban en la CTA y los quiere meter en la CGT y armar ahí una especie de bloque K dentro de la dentro de la CGT. Bien. Eh, dentro de la CTA autónoma, eh Perón ya dijo Cachorro Godoy, hubo Cachorro Godoy que es de, Ate, de allá bonaerense, dijo que no. Hay uno que dijo que no Dentro de la CTA De las tres que hay Hay uno que dijo que no Que D no van a Dijo que no Dijo que no Que no quieren tomar ese A pesar ese... de que es la línea peronista Digamos se, se Todos el... son así Pero no son alineados Directamente a la línea FF No y, son no Pero son... ¿Con quién estaría alineado entonces? Eh, no, con nadie Hasta ¿Con ahora nadie? no Con no... nadie puede ser que esté alineado para el lado Fernández pero no no lo quiere aplicar a a nivel sindical en realidad a él eh, para mantener su autonomía y sus y sus kiosquitos le conviene estar por ahora separado quizás se está vendiendo un poco más caro o sea quizás bueno. quiere algo que no le estén dando okay. habría que habría que ver eso incluso tiró una frase como que al secretario general de la CGT lo tienen que elegir directamente los trabajadores con el voto directo ya o sea, si vos planteas eso hace hace de cuenta que la CGT no te va a dejar entrar nunca claro. porque al al dirigente eh, máximo de la CGT a los triunviros o al que esté gobernando la la CGT en ese momento lo eligen los secretarios y no hay democracia que valga dentro de la CGT. Entonces es por por por esta preocupación Cerró la tú... puerta. Entonces por eso me parece el hecho de que no quedar absorbido con un aparatoso bardo enorme como es la CGT y burocrático. La, la verdad que la CTA que tiene él no es tan grande, no abarca a nivel nacional, no tiene más influencia que Buenos Aires, entonces no le convendría en ese caso claro. o quizás se quiere vender un poco más caro. Eh, igualmente hubo un gran rechazo dentro de la CGT el otro día, eh hubo una reunión, ahí estuvieron en el sindicato en el camping de de los municipales de CABA, se juntaron a comer, viste que ellos se reúnen pero también morfan ahí. Eh, y está bien, está lindo. <risa> no hacen no, no hacen nada sin sin plantear una comilona ahí en el campo. Sí, sí, está bien. Eh, bien, sí, sí. 50 secretarios de la CGT anduvieron los gordos también. Recordemos que los gordos no son gordos porque tengan sobrepeso aunque lo tienen, sino que son los eh, gremios más grandes, sí, los sí. de comercio, etcétera. Muchos independientes, gente que va y que viene, algunos sindicatos, los barrioeuvistas que son los más reacios a que esto suceda, Barrueno, sabemos que no están ni con el kisnederismo, eh eh y, y en realidad va a estar a bastante alineado a a lo que es el es cambiemos por en algunos sentidos se acercaba y se iba, en realidad estaba jugando así a, a a tener la propia, son los más duros acerca de eso, dijeron que no, que no van a permitir que ingrese la CTA a la CGT, dijeron que son unos alcahuetes, así. Ajá, bueno. Están tranquilo para hacer las declaraciones y que eh, están enojados porque la CTA siempre los acusó de burócratas. Bueno, o sea, como que están bastante sensibles, así que ve veamos qué qué es lo que puede llegar a suceder. Eh aún así es Mata, por ejemplo, Piñanelli, eh, uno de los gordos dijo que la CTA ya se había incorporado en la acción a la CGT, están en esas en esas cuestiones. Eh viendo quién sí, quién no y y y cómo podría cómo podría suceder. En realidad lo que hay que analizar es eso, que es una una unidad más eh tendiendo a lo político es una CTA quinerista que se junta con la CGT quinerista y intentan eh participar de las elecciones del año que viene y ahí va a estar una gran puja. Esto es algo que comienza hoy y uno no sabe dónde va a terminar, así que seguramente en los próximos programas lo vamos a seguir. Esta novela sigue eh quiénes participar ya dijo ya es que quiénes participar del congreso del año que viene para renovar autoridades de la CGT y bueno, hay que ver si se los deja. La CTA no adiere así como como central. En realidad son los sindicatos de base los que se tienen que volver a alinear dentro de la CGT. Ya dijeron que a los gordos que no lo van a dejar. Y bueno, ahí está la esa es la situación. Ahí está la situación. Así si se entiende. Bueno, Tenemos una unas cositas más, Chubut sigue sigue de conflicto. Hubo un plenario de delegados del sindicato docente y eh bueno, eh, ya largan otra semana más de paro, 144 horas más, ahora desde hoy hasta el sábado van a estar de de paro. Están pidiendo obviamente que se le paguen tiempo informa, la obra social, eh, que se reactive la cláusula gatillo, la infraestructura escolar es es un desastre y bueno, también eh, el tema del transporte. Eh otros que le fue bien en las negociaciones paritarias fue a los aceiteros, aparte de los bancarios, eh ya tienen un básico de 55.000 pesos, reciban a recibir un bono de 10.000 y ya cerraron 54% anual, que está dentro de lo que es la la inflación. Bien. Eh Después eh otra cosita que salió que estaría bueno mencionar es el decreto de de Macri que sacó sobre las RT para bajar las indemnizaciones. Oh, sí eso. Sí, sí se calculaban antes, se habían olvidado de ajustar eso, se calculaban a través de un índice que era muy financiero, que era el eh, un interés que hacía el Banco el Banco Nación sobre cómo iba moviéndose el peso con respecto al dólar. Era demasiado beneficioso para el indemnizado porque era del 90%, entonces lo bajan y lo eh ahora van a usar el RIPTE que es eh el del de ¿cómo se llama? Eh es el del sueldo mínimo, el sueldo medio, una cosa claro, así, lo, sí, lo que sí, se sí. paga de promedio a cada a, a todos los laburantes en blanco. Van a usar ese, es lo que lo baja mucho. Entonces ahí sigue cuidando cuidándole la caja a las empresas, a las RT. Macri, bueno, ya fue declarado inconstitucional esto. Así que hay que ver cómo hay que ver cómo sigue eh bueno, eso como no, como cuestiones de datos también para agosto una familia necesitó 33.000 pesos para vivir, así que andan andan ese plano, así que vean vean cómo andan. Eh la UIA dijo que tiene muchos problemas para pagar el bono de 5.000 pesos. Recordemos que los privados estuvieron negociando con el gobierno nacional un bono de 5.000 pesos, pero dicen básicamente que no lo van a no lo van a poder pagar. Eh, vieron que este fin de semana casi paran los pilotos? Sí, sí, un, sí. Un, un conflicto, eh intervino Fernández también, le dijo, "Eh, no pare, muchachos, veamos qué hacemos." Bueno, lo suspendieron. Dice que lo suspenden porque un funcionario se puso como garantía, un funcionario ahí de transporte, de perdón, de trabajo de la Secretaría de Trabajo, se puso como garantía de las negociaciones, no sé qué significa. No sé si vuela por el aire si nos funciona y dijo que si salen mal las negociaciones que continúan, porque no se arregló nada, en realidad se levantó el paro solamente tiene la semana que viene que es fin de semana largo como para hacer el paro. Así que si no se arregla esta semana, ojo. Con Alberto no funcionó, con... pero con el con el con los funcionarios actuales sí. Y lo que pasa sí. es que Fernández todavía no gobierna, o sea, van a explicarle a los laburantes de ahí abajo a, lo, a los pilotos que que levantaste el paro porque Fernández te dijo y ese cinete claro. van a decir. Eh, etcétera. Eh, dale. Y eh Bueno eso, Caló también dijo que perdieron 70.000 puestos de trabajo en la era en la traer, en la era Macri y otra cuestión de los precarizados Setem de pedidos 70.000 ¿de dónde? De eh los metalúrgicos. De los metalúrgicos, bien. Es eh, de de Caló y eh ahora la, los de pedidos ya, los trabajadores de pedidos ya se empezaron a eh meter dentro de lo que es el sindicato de comercio. Vieron que los precarizados no tienen mucho dónde caer, mm. empezaron en Rosario, ahora en Mar del Plata están ahí alineándose dentro de lo que es comercio. Bien. Vamos a ver cómo resulta eso, están eligiendo delegados y ahí se están un poco en marcando porque son los más los más desfavorecidos con esta cuestión de la nueva forma de trabajo, el trabajo colaborativo entre comillas, que sos socio de la empresa y toda esa mentira de las de los más precarizados que salió que salió ahora. Eso solamente. Gustavo Cedrón la voz obrera, repaso semanal de las noticias sindicales laborales de las y los trabajadores. Muchas gracias, Gustavo. Hasta la, chau, chau. Música. chef